buenos días, audiencia del informativo Farco. El tema de los enfermeros que trabajan en la primera línea sigue siendo desesperante. El lunes hubo un reclamo frente a Casa de Gobierno por los muchos casos positivos que se han dado en los trabajadores de la salud, donde nadie se hace cargo y lo importante es que ellos sigan trabajando atendiendo enfermos. Una de las enfermeras que pidió guardar su identidad fue por temor a represalias, relató el dramático momento que están viviendo en el hospital de cabecera de la ciudad capital. Que la verdad que ya no soporta esta situación de lo, el, el tema de mis colegas enfermeros la mayoría eh, están cayendo son positivos y la mayoría no están siendo controlados el alcohol es una mentira porque los chicos se cansan de llamar y, y siguen todavía aislados los compañeros con su familia con sus hijos y además incluso con sus padres y bueno y el tema de esto es terrible porque nadie los llama el hospital solamente te da el confirmado de, del positivo del coronavirus Pero luego ellos no se hacen cargo de los cuidados de los enfermeros. Solamente me importa que nosotros estemos al pie y que estemos cubriendo los turnos que, que cumplamos sí o sí. Recargo y muchos resultados positivos que se han dado y se esconden. Esto causa desconfianza en los enfermeros de el hospital. La otra vez me recargaron a la mañana y, y yo le había cuestionado eso a mi jefa. Le digo, yo tengo un... Este positivo y negativo, le digo, ¿cómo sé que los chicos de turno mañana son negativos? Y me comenta que no, que si todos son negativos, no te preocupes de trabajar. El tema es que llegó al mediodía, viene la supervisora y les comenta que todos el equipo del turno mañana son positivos entonces yo tuve que salir ir a rogar, a pedirle a todos que me hagan sí o sí o tropecer me lo dieron hoy supuestamente es negativo yo no sé si será verdad o no reportó para el informativo farco renéca y con tm 2 del cerro